パーフェクト。 最高のトラックスマス todo presentador Claudio De Luca. DJ. La música del Pop DJ. Aquí estamos en la República Argentina. Vamos, vamos, vamos. e s t o es hasta las 2 de la mañana. El Pop DJ. Saludamos absolutamente a toda la gente en www.popdj.tk, que es nuestro site oficial.、Yeah. Mucha gente es la que está entrando en este preciso momento. En un ratito ya enciendo la webcam. Hoy vamos a estar presentando al que se va y a los que se quedan.、Claro, claro, ¿Ah? sí, claro. Está Alejo. Sí, o alias. O Alias Jeremías. Jere, no, no, Jere, no, Jerónimo.、Jerónima. Jerónimo. Pobre, ya no sé ni el número que、ya、tiene.、Tres. Alejo, ¿Jerónimo? Pobre, ya tiene tres nombres. Bueno, y está Nico también, que está con nosotros, ¿eh? Ahí está. Temazo, el de Elvis Presley.、Oh. Segundo hit de Elvis, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. e la temperatura actual en Capital y Gran Buenos Aires. Llueve sobre Capital y alrededores. Una linda noche para compartir entre amigos, para estar con gente amiga. Palabra Popa l 10-11. ¿De s dónde e d nos escucha? ¿Qué está haciendo? c h e c u i n k i n d i もう一度言うと。Vamos, Trato Siempre de agasajar a mi equipo me pone muy contento de parte de lo que es este todo el staff de、sí. que siempre estén esperando en mí el postre, claro, pero esperando, nada más. esperando. Hoy no pude parar a comprar ningún postre,、y、quiero i e e r d c l solamente s paré en un kiosquito a comprar algo. Quiero,、ah, está ¿quiero? Bien. Yo también fui al、ah, hizo h、sí, sí. la, la pasada kiosquera,、eh. Está muy bien. muy、no, no. eh, kiosco. Usted se tienta con todo. Va con la plata, l l é n a m e la bolsita. Llename la bolsita, exactamente. muy bien, nada,、no, nada.、No. Uno va con 10 mangos ahora y es como、sí. ir con 30 centavos. Sí, ¿no? sí, sí. Le digo, ¿cuánto es, señor, que os quiero? Acá en el agujero.、Eh, me dice, son 42 mangos, flaco. No le dice que t e n e cambio de 100, ¿no? No, no. Bueno,、eh, compré caramelos, chicos. Lo lamento. Yo también. No sé si ustedes. Comparte, comparte caramelo. Trate caramelo, señor. Qué divertido es esto. ¿Cuántos n i ñ o Me parece muy bien. Están todos ahí. Bueno, caramelos. Riquísimos los caramelos. Hoy postre caramelo, lo lamento.、Un、cafecito y caramelo. Sí, ¿Pero qué mejor combinación? Ah, caramelo, un, caramelo, un rico caramelo, media hora. Me encanta. El duro, caramelo duro. El caramelo de vidrio que le dicen los viejos. Los abuelos. ¿Cómo? ¿Usted trajo de eso? ¿Me está dando los duros? Me parece que no escucha bien, el boludo. Sí, trajo eso. No, yo no quiero, o c ó m o Yo no quiero, ¿eh? o、no、<risa> Me parece, ¿viste? Como los nene. ¿Cómo? s、eh, ¿Qué pasó? ¿No quiere? No, no, ¿Qué no. ¿Qué pasó? No, no. Yo o sea, los aborrezco. No. <risa> Mire qué palabra usted. No. Aborrezco. Aborrezco. Sí, sí. Pues、sí. está por morder la mano. Ya el último día que usted se está yendo de acá y me está mordiendo la mano. Yo también. Algo me está sucediendo. ¿Una bolsa de caramelo? Sí. Pero ni uno es duro. Son ni todos uno. Todo es masticable, señor.、Como、no, señor masticable, es ¿eh? de. Yo pensé que a usted le gustaban también. Usted no me dijo mantecable la otra vez. Mantequita, pero mantequita, mantecación, señor. Por favor. Señor, caramelo duro le rompen todos los dientes, no perdió más. Caramelo duro le dura media hora. <risa> y el caramelo blando no te dura nada, te comes 150, aumenta de peso. r o、claro, señor. Es más c o r n i l l o t En su、Angel. momento te daban los caramelos ácidos de comer para que te sacie la, la, el hambre. Te, te matan el estómago. o Es c o m o ácido, señor? Señor, el caramelo duro es lo más lindo sí, que hay. Usted no, come y hace.、No. Le quedan las tres muelas, las perdió ahí. Perdón que me meta, pero a mí me gusta cualquier caramelo. Lancen la bolsita que yo ya quiero comer. Por favor, se lo pido por sí, Dios. Señor, caramelo blando. Jugo,、eh, hay que a n d a r como. Espere, espere. Sí, elirio, ¿Qué, qué caramelito blando trajo? A ver, señor、Esto、blandito. Del, el, ¿Eh? el palito, señor. Palito de la s i l v a d e manteca, señor. Aguante la bolita media hora. No, señor, están los otros cuadraditos. Por Dios, lo、joder? del negrito de camerón. Esos venían, se ¿Eso venían en un paquete. También. Claro. Y、hablando de paquete s porque no mira. ¡No, s、no, señor! No, por favor, s e s c ú c h e m e palito de la selva. Primero que es un lío sacarle el papel, pero no importa, porque se entretiene. Sí. Ya es una caramelo de diversión. e d No me queda un pedazo de papel en el、sí. peón, o me gusta.、Eh, no, es bueno,、bien. ¿eh? Todo tiene、eh, un lío. Es como、cosa. cuando te limpias mal, e l no. no, señor. <risa> por favor, se lo pido. ¿Qué, ¿Qué le pasa、ven? hoy? Bueno,、eh, entonces, ¿usted qué dice? Está medio derretido, se lo s a l i d ó en el bolsillo. Está medio eso, derretido. Es、eh, directamente pasta base.、Eh, no, no, no, no sirve. Señor. No, señor. ¿Qué dice, loco? r v e eso. Eso、no Más rico, no t i e n e que hacer ni esfuerzo, se desarman solo, se disuelven <muchas> en la boca. Usted está loco. Está Perry, que hoy nos vino a visitar también. ¿Hoy come masticable? Sí. Perry. ¿Masticable? Obvio. Duro. Masticable. ¿Cómo m a s t i a b l e c se le dice duro? Masticable.、Eh. n o duro,、no, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, ¿Masticable o duro? ¿Tu s a n comía masticable? No, señor. señor tu s a n no comía masticable. ¿Eh? Por Dios. Palabra popa al 10 y al 11. En esta noche enfrentamos a dos colosos del saborizante bucal. Por un lado, caramelos duros. Por el otro, caramelos blandos. Vos, ¿de qué lado estás, chiquití? í n o、oh, l a r Programa. ¡Qué buena idea! Está presentando los tracks más bailados del mundo. Mis amigos, qué buena idea tenerlos hoy. Grande entre los grandes. Grande entre los grandes. De Luján, estamos escuchando el poderoso Pop DJ a fondo. Quiero esa remera, un saludo enorme me pone por acá. Bueno, recuerden que hoy estamos hablando sobre los caramelos duros o los caramelos blandos. Es, una, es un tema, es un tema, es un tema. Check, check, check, check. Aguante, De Luca i t o r coloso saludos a todos los de la radio. Soy Bad Boy. Aguante, el Pop DJ. Popa al 10:11. Hola, Supremo. Quiero mandarles un saludo a toda la gente del chat. Que hace tres semanas que no puedo entrar. Soy Jorgelino. Un beso. En instantes ya estoy tomando lista, ¿eh? los estoy dejando entrar a todos para que después nos entren y digan: n、eh, e no me saludó, no me saludó, no me saludaste! Palabra Popa l 10:11, el, el mensaje de texto. Estamos recibiendo los mensajes, estamos hablando con ustedes, estamos televisando el programa. ¿Qué más quiere? ¡Qué más quiere? www.popdj.tk, nuestro site oficial. Oh, oh, oh, DJ,、yeah. Tenemos a los custodios enfurecidos. Habían entrado locos en nuestro chat oficial. Y parece que la ley、wow. los expulsó. Chau, chau, adiós. c o r t e n s e bien, muchachos, los del chat. En Uriarte, Nicaragua, regalando. Tenemos las calcos oficiales. Gentileza a la gente de Shaducalco.com. s Andy y toda su gente, como siempre, cada día, viernes y sábado, nos traen las mejores calcos oficiales del p o p DJ. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, ピッチェ。 Every、single diggers, s o m really missing, missing. And I got toys. We used to use to use to use to do. See,、si、or、no? hey、girl, what's the b i e s t t used to be just me and you? i s been my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single diggers, s o m really missing, missing. Wow. And all those things we used to use t to use t to use t to u o u o use to use to u t s use to t s use to t s use to t s use e to use to gracias. Hola, hola, l o se tipos s divirtió. e Tell the seven seas across the universe and go t o other galaxies Just tell me where to go Just tell me where you wanna be Get me. i t c h Get t c h Get up, bitch e t up, bitch Get up, b t a k e me w h e r e y o u b e c a u s e g i r l i w a n t up, i w a n Get up, bitch t up, bitch Get up, bitch Get o p bitch Get up, bitch Get up, bitch Get up, bitch n e t up, bitch Get up, bitch Get up, i t c h Get up, bitch Get up, i t c h Get up, bitch i t c h g e up, bitch Get up, bitch Get up, bitch Get up, bitch you En Twitter, estamos en el site oficial de nuestro programa. ¿Cómo se dice Twitter, por ejemplo? No es tan difícil. No, señor. Señor. La pregunta es: ¿dónde no estamos? Claro,、señor. estamos en todos lados. De mazo. Mix. Opa, opa. Popa al 10-11, aquí estamos preguntándote esta noche para divertirnos entre todos si el caramelo debe ser blando o duro. b l a n d o Casi, casi. Vida, ¿eh? vida, yo ya me comí toda la bolsita, ya estoy tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Me, usted me pregunta y el gordo me muestra el m e d i a d a r así, y me hace juego el papelito y yo me... ah, No, ah, pero ah, no, ah, no, ah, no voy a atravesar. No hay、señor. nada más lindo que el ruidito a, a, a, a papelito de caramelo. No, eso es un no, ruido, eso hoja, no, señor, señor. ruido de hoja, sería el r d o a Parabra popa l 10-11, vamos. Amo este programa. Yo también. Amo este programa. Yo también. Se viene en instantes la línea directa para charlar con ustedes. 4535-4204, vamos. ¿Eh? Si no escuchó, repito. 4535-4204, lo dije bien, low. Para que la gente entienda. Ahí va. Saludamos a Agus DJ, a b e l i k a Carbono 14, a Chelo 86, a Simi 1, a Diego Viale, a Edward 19, a El Enano, a esta S, está e Erwin, está Ferka, está Fotorama, está FNF, está Gaby Pinky, está Harley 92, está Manu de Perga, está Mayra, está Mica Chupi, está n a t y Sol, está Manu, este, está Marcelo de Caseros. ¿Qué más? Está Santiago, está Sandrita Mag, Romy Lameli, Rodríguez Gachi, McFly, Polito, Tiagus.、No, está s o、no、c k s te... o l Valebao, Walter GR,、no、te... Zona Cero. No, subía, desir, está Flor Remix,、no、te... está Perry 2010.、No、te... <ríe> ¿Y vos? ¿A dónde estás? Acá estoy. Ah, aquí e s Estamos、en www.popdj.tk Vamos, vamos, vamos. Nuestro site oficial. Yeah. Voy a encender la webcam para que usted vea cómo se realiza, cómo mezclamos desde la cabina del 101.5 Buenos Aires. Este es el popdj. Grande entre los grandes.、Go. amigos, qué buena idea tenerlos esta noche. En nuestro super Facebook hablamos vía Twitter. Estamos como locos, estamos como queremos. 53 de las 23. Este es el Pop DJ, ¿eh? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Desde dónde me llama? Acá, de Argentina, Buenos Aires. ¿Desde dónde me llama? Bueno, señorita, acá, Uriarte, Nicaragua. Espere que se me corre el tema. Hola, soy Luis de González Catán. Aguante el caramelo duro, señor. Un saludo a todos Dice que el locutor trabaje. No va a trabajar vos, boludo. ¿Sí? Bueno, señor, señor, señor, por por todo. Todo. Calenme, estamos en、barriado. el medio de un tema lento, soft.、Bien. Por Dios. Chapar, sí, encima se pone meloso. Hablan de caramelo, se pone meloso todo dulzón. Acá se manose. Sé. <risas> ¡Qué manteca, por Dios! Desde Luján, c h e t e hacemos el aguante. Caramelo duro acompañado con el pop DJ. Me dice. c o r r i b Mal, Cuando porque... uno para en esos autoservicios de las estaciones de servicio,、sí. se tienta y compra mucho caramelo. Sí, pero masticable. ¿eh? No, siempre masticable. Duro. Masticable. Masticable. Duro. Masticable. Masticable. Masticable. duro de domar se llama porque comían caramelos duros. Ah, ah, ah. Pero ah, el de ayer. u r o de a s t a r Sí, pero <risa> el de ayer masticable、duro. de domar. Caramelo s duro, sí, s soy Pedro de Bursaco. Son lo máximo. Aguanta el Pop DJ, me pone por acá. Hola, soy Carbono Che, e s c u c h a n d o desde mi casa, el Pop DJ. Caramelos duros. Y un saludo para todos. Hola, Delucator. Soy Ezequiel de Moreno. Acá estamos prendidos escuchándote. Caramelos blandos. Now, now, now, now, now, now, now. Quiero decirles que. Esta semana estuvimos trabajando muchísimo s en nuevos remixes que están sonando en Francia. Ajá. Está, está muy bueno el mercado francés. Allá le、no、dices remix. Sí. Vamos a estar tocando varios remixes nuevos, exclusivos. Están sonando en forma inédita en España, en Italia y en Francia mucho. ¿eh? Hola, Drugator. Soy Gastón Rufino. Escuchando como todos los viernes, porque viajo a Junín. Voto por el caramelo duro. Porque dura más. El caramelo duro es de pichulero、ah, como yo.、Claro. Uno se mete el caramelo y tiras media hora. <risa> no como ciertos caramelitos de la selva sí, claro, que duran、señor. milésimas de segundo. No te aprecio, no te a p e c i o Enseñanza, señor. ¿Qué e n t i e n d e Dice, el yacaré vive tal señor. ¿Usted sabe de dónde saqué yo l o s r i t o ringo? r ¿A dónde? El palito de la selva. e s e la cuenta, señor. l orrito rico es el único animal. De la recalcada madre. Los... Señoras y señores, esto es el POT DJ. Caramelo blando、sí. o caramelo duro. 先生。 El m a s yap, eh. Sacále, sacále, p e s a i r p a n o No, no, m a s h a p m a s h a p Es fácil pronunciarlo. A ver, todos juntos, más yap. Sacále, sacále, p e s a i r p a n o Porque nadie puede pronunciar las palabras que decimos nosotros acá, Dios mío. Tan difícil no es. Tenemos uno entre. Tenemos dos. Uno que le gusta、sí. mucho el rock. Ajá. Que no entiende un sorongo en música electrónica.、Sí. Y otro que viene del ramo de dónde? Es todo un poco. Sí, es un abanico. Me parece a mí. n i Como c o lo lo comía, este no, no señor. No Por favor,、señor. hay que recordar que la gente se puede comunicar con nosotros porque se puede llevar la remera oficial del pop DJ. Hay、claro. m u c h o hombres sin vergüenza,、ah. malintencionados, siempre, siempre hay un malintencionado. personas que no respetan. Bueno, señor, cállese la boca por ahí. ¿Y? La patricista. 02 minutos es un buen momento para abrir la línea de comunicación y charlar con、sí. la gente rápidamente. Hacemos focus group nombre, tres últimos números de documento:、okay. caramelo blando, c a r a b e n o caramelo duro. t Está No acepto, Claudito. Esto, Claudito, el otro se、no. terminó.、No. Listo、ah. 4535、ah. 42 04. ¿Qué está haciendo la gente a esta hora? Buenas noches, bienvenida, bienvenido al o w ¿quién es?、Eh, Seba. ¿De dónde?、Eh, Parque Chacabugo. ¿Tres últimos números de documento? 907. Y atención, el 907 me dice:、ah, Para usted, caramelo blando, o caramelo duro. Caramelo duro. Bueno. The final countdown. This is a pop DJ, baby. Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido al o w ¿quién es? Diego. ¿De dónde? De acá de Matadero. Tres últimos números de document. o 690. Y señor, ¿para usted caramelo blando o caramelo duro? Caramelo duro. ¿Cómo vamos? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto se va a dar vuelta, vuelta. de Lucas, yo sé lo que le digo. Se le va a dar vuelta a la moto, usted no, va、guarda. a quedar. Sí, señor. 45354204, la gente pregunta. ¿Quiere saber, el caramelo blando es de mantequita? Ay, qué, qué, qué, qué. Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido al show. ¿Quién es? Rodrigo de Wilde. Rodrigo de Wilde. Tres últimos números de documento, Wilde. Tres, tres. dos, Bien, ahí estamos. ¿A qué se dedica?、Eh, ahora estoy con, tengo un local de ropa. Me parece muy bien. Bueno, ropa linda o ropa media. De... No, señor, c、no, l、no, a r No, no, no, porque. l i No, d m o No, porque、medio. yo he tenido un local de ropa, te tuve que atender un local de ropa y era ropa media peor. repara. ¿me e r e p Le va a decir que es linda, claro.、Bueno, no sé. La mía es buena. ¿Cómo? La mía es buena. ¿Y la mía ni te quita? No. No. <risa> no, no, no, no, no. no, no, no. Para usted, caramelo blando o caramelo duro. Caramelo duro now. Últimos números de documentos son la parte más importante del mensaje. Si usted deja mensaje en el contestador 4535-4204, es justamente para saber si se gana el premio, a quién se lo regalamos. Hola, Claudio. te Hola. saludo. o Espero que me encanta el programa todos los fines de semana. Te escucho. Y quiero decirle a Carlos que lo amo. Ah, ah. Soy Gloria de Troncos y me gustan los caramelos masticables. s p o l e r u d o Soy、eh, Gastón Rufino, te escucho todos los viernes, me encanta el programa, gracias loco.、Eh, más mensajes por acá, la gente de Garín está presente, como siempre, con los caramelos duros, me pone n mensaje texto con la palabra pop al 10 en 11. Hola de Luqueito, soy Germán de Villaluro, te mando un abrazo. Soy José de Villa de Lina y ahora desde mi casa, suena el único, incorporable. Papi y J, J, J. y Hola de Luqueito, soy Kevin, los escucho siempre, salúdame. Bueno, un saludo. Hola, aguanta el Pop DJ. Excelente la música, soy Facu de Isidro Casanova, como siempre, escuchando el poderoso Pop DJ.、Yeah, yeah, yeah. La remera oficial de Pop DJ que estamos regalando dice así: í Wow, La insignia W-O-W y en el centro el loguito de nuestro official programa. ¡Impresionante! e r e c o n s t r i r Hay locos que paran a vernos. ¿Qué estamos haciendo en el programa? ¡Estás un loco! Usted también está loco, señor, por Dios. Está chiflado. Saludamos a Perry Lorrito Ringo. Nos gusta decir. Opa, opa, opa. Cuidado. Y cuando nos dicen. Basta, chicos. Le cortamos. No dejamos que nos corten. Nunca, jamás. Hay que dejar que corten el teléfono. ¿Sí o no? Ezequiel Rodríguez, que nos está escuchando desde Moreno. Estamos trabajando en FedEx. Soy Juan Pablo Macerali. Desde Villa del Parque, Nicolás Pérez, e s t á en el Facebook hablándonos. Maru Cifuentes, desde Neuquén, como siempre. Aquí te hace el aguante d Urlingam con Rubén Zapata. s e presente con a b i l i b a r r a San Luis también con s u Velázquez. Don Torcuato presente con Nora Mustico. <muchas> Pergamino, wow. Con Manu Sejilovic. He Valeria s a r m a n t i n o Quilmes. Cristian Raúl Sosa, Catamarca.、Right. Y tu Zengó con Viviana Núñez.、Oh. Blas de Luca, dice Claudito, no pude etiquetarme, llegué tarde. ¿Por qué? Pero me la rebanco. Pucho, h o p u c u p o Pablo Agüero, desde la Camucha en Lanús. Estoy en San Juan, Matías Páez. Leir al a z o p i Morón te dice de l u c u e a t o r presente. No, no, no, no, no. Caramelo de la selva, se te pega todo. Juan Pablo, que me pone por acá. Dios mío. le Preguntamos a la gente en el Facebook: Caramelo blando, caramelo duro. Duro blando, duro blando, duro blando. ¡Uh! なるほど。 como Pito en su casa. マスディ á s, <and> <S m á ティドマスマスディ o de s ティド m é r メ c カ El、juego del Miedo 3D. Los genios siempre dejan lo mejor para el final. La última pieza del rompecabezas sos vos. El Juego del Miedo 3D. El capítulo final. Vivilo solo en cines. Cuidá el medio ambiente. Elegí factura online. s u s c r í b e t e sin cargo en www.personal.com.ar y podrás visualizar tus consumos y abonar tu factura sin necesidad de recibirla en tu casa. Además, con tu suscripción a factura online, tenés SMS de regalo por tres meses y participas del sorteo de 50 n e t b o o k s Personal te conviene. Promoción varia hasta el 27 de diciembre, excepto en la provincia de Mendoza y ciudad de Neuquén. Más información en w ww.personal.com.ar. Blackberry presenta. Black Eyed p e a s en Argentina. 6 de noviembre, Estadio q e v a c o m p r a tus entradas a través de Top Show al 42800 y puntos de venta. Abonando tu entrada con tarjeta Santander y o b t e n é s 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin i n t e r é s También puedes canjearla desde 8500 puntos sobre el club. Invita a New Onda City. 6 de noviembre, Estadio Keva. Y en World Tour, auspiciado por b a c a r d i y outspoken by Fergie. Deber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. c o s t o financiero total 1,66%. Promoción válida desde el 23 de agosto de 2010 hasta el 6 de noviembre de 2010. Consultar bases y condiciones en www.santanderrío.com.ar どんどんどんどんどんどんどん DJ、プリンマーベラ、フォッフォッフォッフ DJ、プリマーベラ、d 2 0 <DJ, S> 1 <ver> 0 <DJ, S 1> Yeah, yeah, yeah. Aquí en el Pop DJ. Les seguimos haciendo compañía. a g u a Estoy. Lock g a m e Que grosso mashup. Explicamos、sí. a la gente que los mashups básicamente es música que nunca pensó sonar al mismo tiempo, al mismo ritmo. Voy a a a r l e por un lado, por el otro Lady Gaga, es imposible. Claro, usted decía, o sea, por los tiempos no damos, no, ¿entendés? No. no está. Si hubiesen estado juntos,、sí. ¿ustedes decían che, no c r e e r Estás loco, ¿te hago un tema con él? Sí, sí, no. Aunque, aunque, con el consentimiento. Y la apertura cerebral que tiene la gente afuera no son los de acá. Vos acá le pedís a alguien, chiste, no, nada que ver. ¿Un manque? ¿Un manque? e q é n e llegas a pedir a los ratones paranoicos el vocal para hacer un mayap arriba de, no sé, de un tema X. c l Que te se ni en pedo, te d Pero s no me d a para hacer un mayap, salud. Sí, salud. Exacto. Yo realmente no puedo entenderlo. ¿Qué no e n t i e n d e p o r qué no abro bien este caramelo que tengo todos los papelitos pegados? ¿Por q u e es un caramelito blando y los blandos justamente no, de manteca? Señor, no, señor, hay que saber abrirlo. Pero los caramelos no vienen de manteca. a s e ñ o No son de manteca los caramelos. Los caramelos tienen azúcar y porquería dentro. Mantequitas e el que come. ¿Podemos、ah, hacer perdón, una cosa?、No. ¿Podemos hacer una、sí. cosa? Eh. Debe haber mucho oyente del programa llamando, tratando de participar. Nos manda mensaje de texto、yes. con la palabra Popal 10:11.、Claro. Quiero hablar con un dentista.、Ajá. O sea, al directo. Voy a atender el teléfono porque comienza el Focus Group. Pero necesito hablar con un dentista. Para saber qué tiene un caramelo. ¿Cuál es la masa?、Ajá. Lo que figura dentro del caramelo.、Sí. 011, señoras y señores. 4535-4204. Aquí estamos y no paramos. Este es el Focus Group. Rápidamente atiendo y hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenida al o w ¿Quién es? Hola. Sí, ¿Con quién tengo el gusto? Con Kare. ¿Cuántos años? Cinco. Cinco años, Kare. ¿Hoy fui al colegio? Sí. Muy, muy bien, muy bien. ¿Los tres últimos números de Kare? Cuida cinco, cuidado, cuidado. Cuatro, cuatro, cuatro. cuatro cero Karen fue al colegio hoy. ¿Quién es tu mejor amiguilla? Magali. Magali. Back, back, back DJ... Karen. ¿Qué? Te voy a hacer una pregunta: ¿Sos de comer mucho caramelito? Sí. Cuidado. No, them, por favor. no le hagas esto a un niño. No lo hagas decidir. Karen. ¿Qué? ¿Caramelo blando o caramelo duro? Like an old school party, call an old school party. Those on Fabo, Fabo <laughs> de Nina. My favorite joint, and let me o Now throw your hands <laughs> high <laughs> in the air. Everybody say, Oh, yeah. 45354204, vamos. Hablamos con la gente y le preguntamos: Caramelo blando, duro, duro blando, blando, duro. <Susurra> Señor p e n d u l a i t o no se meta. <Susurra> Dale, boludo. Señor, <Susurra> yo... es buen Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenida bienvenido al o w ¿Quién es? Yo, Margarita. Hola, Margarita. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien. Dame los tres últimos números de documento: Uno, siete, seis. Caramelo blando, sí o caramelo blanco, un sorongo world? Caramelo, blando, un s o r o n g o ¡No! Señor, yo creo que igual voy a ganar yo. Voy a p r e n d e r la webcam. Deme tres horas más. El... El... El... El... No. no tenemos tres horas, ni creo que no. Ni, ni siquiera asoma la idea.、Sí. Yeah. Bueno, que Hernán Lirio sigue haciendo foco, ¿no?、Sí. Y me doy, así me dice que. Lo raro es que a él le hace Willy y nosotros somos los que venimos r e c a r g a n d o l e todo el r e l o a d Es raro, es raro. raro. ¿Sí? ¡Due, due, due! Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido al show. ¿Quién es? Roberto de Burlingame. Hola, Robert! ¿Cómo te va, querido? Todo bien, vos. ¿Tres últimos números d o c u m e n t o 699. Caramelo b l a n d o sí, c l a Me ando h b l a n d o e un Sorong a w n o w Un s o r o a r d Un Sorong a w a r o r a w a o r o a d Un s o r o d s o r o n s o r o n a r o r o n g a r d Un Sorong a w s o r r s o g a w a s o o a w n o n g a d Un o n Award. Un o r o Un Sorong a o g w o r o w a r d Un Sorong r d o w a s o r o n d o r o o r stars On TV shows, no movie deals, commercials. Russell Sims m o n was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did it second for the money and first for the heart. Back then, you had to be a true believer, and we all hung at the disco fever.、Yeah. DJ Flash in Hollywood、yeah. made it happen in the streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, and Long Island sound. And w e o p l e gave a mile around to see us get down. The song's dedicated to the fact that you got to recognize pioneers and rap. Come on! w o a w o a h o p w a h o p w a h o a a h h o a w o a w チキチキ。 35 35 4204 en búsqueda del caramelo blando el caramelo duro, duro blanco, blando duro. Ya sé, locura máquina、Guango. que a h o a Mariano el c a r u c h o de Bahía Blanca,、sí. caramelo、eh. duro ¿no? no, porque me hace acordar al gusto de jarabe que daba mi mamá cuando era pibito. A, a, a, Abrazo,、es. chau chau. Temazo. ¡Ah! Wow, wow. Cut the cord. Are we human? Para el 10-11 también sirve para que, si usted se porta bien y lo desea, puede pedir el noventero. Hola, Post DJ, buenas noches. Aquí habla Aníbal Grano.、Hola. Estamos escuchando el programa.、Sí. Aguante Post DJ. Muy bien. Aguante el noventero. Si, si hoy sale el noventero, que lo q e voy a pedir c o los. Me quedé con las ganas. Y no se porta n a d Caramelo duro, sí. Un abrazo para Pelugator de Luca y aguante p a u t DJ. Ahí va. メタンメンサーゲットスト hoy、ポドランドブラーレストリアルル o ルルルルルルルルルル o ルルルルルルルルルルルルルルルルル l ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル i ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル e ルルルルルルルル n ルルルルルルルル r e ルルルルルル o me ルルルル c ルルルルルルルルルルルルルルルルルルル e ルルルルルルルルルルルル e ルルルルルルルルルルルルルルルルル o ルルルルルル o ルルルルルルルル チキチします saludamos a rompi romina del twitter a Man、no、manu パ、sí, e l i b o v i c ーパーのスーパーのスーパ m のスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパ a のスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパ r のスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーのスーパーパーのスーパーパーのスーパ e パーのスーパー t ーの Nos apoya en el Facebook. Esta es la gran comunidad poptigiana. Acabo de recibir una foto de Mayra Villagra con corazoncitos. Un foto Pain que dice: Supremo. Oh oh oh oh oh oh oh". Son justos los e s t a m o s escuchando con los salvajes de Agustina y Uriel. Caramelos blandos de Lucator. Vamos, vamos, vamos. Una vez perdí un diente con el chicle. Ahora que me acuerdo, estaba mordiendo, hizo crack, mordí algo y ya, ya, ya, ¿qué pasó? Seamos por i Perdón, ¿con el chicle? Sí,、ah, bueno. p e per ah bueno. Perdí esta muela, mire. Acá. Sí, per pero perdón, ah bueno. Con el chicle, o señor,、no、usted es un mantejín. Bueno, perdí、si、el come chicle. El c o i l e caramelo duro va a perder solo dientes. Después vamos a hablar otro, de, otro día del de chicle. Porque es marca decir chicle. Es, ¿Sí? es goma de m a s c a r ¿sabía? No. ¿Y para goma? No, no señor, señor, por favor, se lo pido.、Eh, yo comía chicle, o sea, degustaba el chicle de brea en mi época. <ríe> No, esto no es joda. En mi época, en la terraza, en mi casa,、sí. así en general Rodríguez, era, yo vivía muy lejos de, de lo que era el, el pueblo en sí. Ajá. ¿No? Entonces a las 3 de la tarde no daba para irse al pueblo, te derretías. En pleno verano, lo que se derretía también era la bría del techo de mi casa.、Ah, entonces subíamos con mis amigos, sacamos un pedacito, la embebíamos en azúcar. Sí. A veces a,、eh, mi mamá hacía almíbar, entonces la embebíamos y lo masticábamos Señor, tal si fuera una goma eso de mascara. Es una locura, es tóxico. ¿Sabes qué blancura tenía los dientes? Ah, estaba sí. bárbaro, sí. Negro los dientes. No, re bueno.、Si、te la hace. La brea es negro. No. no. Te hace bien a los dientes. Ajá. Ahora no. Pero antes sí. Antes decía. Te hace bien a los dientes las b r e s No t e alcanza para el dentista a masticar brea, se ha dicho. Señora, señores, s estamos encendiendo la webcam. Ya nos puede ver. Ya puede ver a los gorditos simpáticos que hacen la radio. o g a c i a El tema se llama Satélite. ¿Sí? Ya pueden ver en, en escena a los nuevos integrantes Ay,、yeah. del staff de Pop DJ. Caras, caripela por 4000. Este es Alejo. Si no me la agarra, lo emparejo. No, señor, por favor, por Dios. Me gusta el rock'n'roll. a d No sé qué hace en el Pop DJ, pero bueno. O sea, la gente que viene a laborar. La... ¡Wow! No son como nosotros de l u c a que solamente electro danse. No, no, no, sí, justo usted. Y el otro que tengo atrás es Nico. Que arenga por el Facebook de él. Vamos, escuchen, escuchen. Hola, De Luca h i t o Buenísima la radio.、Eh, caramelo duro, porque el blando se te p e g o t e a los dientes. Chao, chao, chao. Este es el pop DJ. Hola, Claudito. Hola. Soy Marga de Moreno. Hola, Marga. Un beso para mis hijas que te están escuchando. Muy buena la radio. Y Caramelo Duro, sí. ¡Ah! Claudio. Sí, sí, sí, sí. sí, sí.、Eh, caramelo Duro, sí. Sí, sí, s Caramelo Duro, sí. The young sacrifice for the prize of our greatest treasure.、Whoa. How does it feel? 5 Buenos Aires, Argentina. Estamos haciendo en vivo y en directo este programa desde Uriarte y Nicaragua. Mezclamos para vos. mentir pero hay más de 120 personas dentro de lo que es nuestro super chat me d i c e se tilda todo bueno q u é quieren que <risa> tenemos gente en el facebook, a facebook. facebook. ahora lo voy a, leer, ¿eh? voy a leer el facebook de la radio vamos vamos everybody everybody everybody everybody everybody everybody everybody t ¿A m b i é n se te quedó un diente pegado con un chicle? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chao, señor de la camioneta. Usted sí que es grosso. Desde la webcam, usted nos puede ver cómo hacemos el programa www.popdj.tk. Nuestro site oficial entra ahí donde está el chat y nos ve, charla con nosotros. Tiene el Facebook abajo, nos deja mensajes. Qué lindo que sé. Tanto s como lo que. Alejandra Lemos, obvio, caramelos duros, dice de menta. Dice, dice mi hija Diana:、Everybody. ¿Qué dulce de leche? Uh, dulce de leche y chocolate, eso son bomba, bomba y bomba. Saludamos a, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, saludamos a Romy Lamely, caramelos duros. Se、sí, me ponen por acá en el Facebook oficial de la radio. Rodolfo Leguizamón, Caramelo, Blando, se te pega en el diente y te deja todo así. Bueno, Saludamos a Rosana Rufo, Carola, Caramelos duros, me pone por acá. A Camila Falsetti, pobre, ¿no? A esa nunca le crecieron nada, pero bueno, i g u a Escuché el tema que puse, mira. Vení, vení, vení, vení. Todo original. Escucha, h escucha, e s c u c a www.popdj.tk En vivo la mezcla Popdj. Se vendrá un bloque noventero, palabra pop al 10-11, u i e r o noventero now. Si no, un s o r o n g o w o r d r e c o n s u i Muy lindo lo que está v i e n d o Saludamos, saludamos. Ponemos hola, hola, hola. Esto da para tirar un s i r e n a z o volador.、Va. Acá estoy. ほら、それ、マーガー、おめ e と、パル l イエル o ドで、カロロスロス。 Chequeando lo que decían en el chat, estaba viendo, me están gastando por la panza. Yo lo s quisiera ver a ustedes, a verlo. Yo estoy en una posición poco habitual. Ustedes están viendo un conductor de radio, no están viendo a alguien parado. Si me paro, disimulo la zapan. Yo quisiera、Señor. ver todo lo que dicen, eh, tener un cementerio de flanes ahí. No! Sí, quisiera saber, ¿me entendés? Si están más flacos que yo. Quisiera verlos. Foto. フォトフォトフォトフォトフォトフォト。 Directo y hablo con vos, ¿eh? 4535-4204. Ponen por acá, no corres el bondi. Tendría un par de cosas para decirle. No, no. ¿No? Pero yo tengo a quien correr también. Igual correr un bondi. a l q u e dice, no corres、cosas. el bondi, no s a quién le voy a correr. ¿Eh? No le puedo decir. Sí,、no. <ríe> es muy de barrio decirlo. No, por Dios. Si querés, lo digo yo, No, no, no, no. Señoras y señores, este es uno de los temas que nos regaló el año 2010. Es nada más y nada menos que Tepi, que r a No lo dije yo, lo dicen en el chat, aquí en corro. Acá estoy, como Beatle en su casa. Otra persona que echó panza, ¿eh? t e p también está más gordito, ¿eh? ¿Qué pasó? La buena vida. webcam encendida usted nos ve a través de www.popdj.tk esto es esto es esto es Wallopo. Un Abrazo muy grande a c l a u d i o y a toda la gente de Pop DJ. Hola, soy Ernesto i t Besones y estoy escuchando el Pop DJ. Hola, soy Dario l a s i e t e Espero que todos estén escuchando Pop DJ. Hola, soy el Toto Pichinín, estoy escuchando un Pop DJ. Been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be y Saludamos a Carlos de Calamata. Dice que les está mandando un saludo a su mujer. Dice Jaja, se hace que soy pollerudo. ¡Pollerudo! No, ¿Cómo? Qué lindo que la gente nos viene a visitar y nos trae algo de regalo. c u é n t e l m a t e p i r o g r a f i a d o q u e tiene c u é n t el o a g r a d e z c ¿A c o a i r ¿Esto es nuevo? Que、no、es la, yo lo único que quiero Morfa, es que no vengan los、amigo. de la otra radio. No. Que hay varios y se comen todo, ni te saludan, no te vienen a saludar y se、sí. morfan lo que hay.、Ajá. Son unos maleducados.、Sí. ¿Vale? Tenemos amigos、sí. que son amigos en las malas, digo en las buenas y no en las malas. Son los típicos.、Eh, acá en la radio hay m u c h o de e s o Hay muchos mucho que son amigos en la, en la buena y las malas te dicen, no, yo no, no te conozco. Pero si tenés comida. Cuando hay comida vienen, cuando no hay comida ni, ni mate te hacen. Vos、sí. estás tomando mate y dices, che, pues no me llamaste. Ah, no, we, no, no,、ah, no, no, Sabía. No. no me gusta el canutismo.、No. Hay mucho de eso. El canutismo.、Sí. Así que guarda con eso. Yo quiero agradecer a l u s c h i c o que me trajeron el mate. ¿Cómo Sí Mate, e es? s p o r o no, g señor! No. ¡Mate, señor, por Dios! Sí. ¿Cómo Sí í se dice? ¿Perigrafiado? P. Pe no. Pirografiado.、Ah, pirografía.、Eh, pirografía. Sí. Dice de un lado Pop Disha y obviamente、sí. Y del otro lado David, David Rodríguez. Comencé un nuevo hobby en mi vida. Ajá, ¿Cuál? Hablando de la pirografía. ¿Cuál m hobby? Me compré un tornito.、Ah, y no quiero risa porque al primero que se ríe lo he hecho. No te puedo echar porque eso es una grabación. Tampoco puedo echarlo porque es otra grabación. Bueno, ríanse con las grabaciones que l o s voy a echar igual.、Eh, comencé un nuevo segmento en mi vida: Curro, no. No,、ah, todavía、hobby. no lo encontré. Pero cuando. ¿Va a h a b e hobby?、Sí. Mañana va a ser c u r r o、sí. sí. Empecé a hacer maquetas de auto en madera. Ah, ah, ah, ah. Muy bien. ¿eh? Hice un hot road esta semana. Rodel de los Transformers. No, señor, señor por favor, el, el, los autos viejos, los clásicos, con un motor grande y unas ruedas muy grandes atrás y más chiquitas adelante.、Ajá. Hice un Fórmula 1 modelo 80、sí. y hice un Fórmula 1 modelo 70. ¿Con t o d a l a patentes del día también? Están todas patentes del día. Están <risa> Así t n que los voy a empezar a publicar en el Facebook para que、señor. los vea la gente. ¿Sí? Por Dios, qué bueno. Maquetismo sobre madera es. No tiene tiempo libre usted. No, para nada. En el momento libre, yo, yo invento algo para hacer. It's gonna be Tema que supimos poner en versión castellano, nos criticaron y después nos levantaron de todos los medios. Y ponían: Esta noche va a ser buena noche. Si quiere el noventero, tiene que mandar un mensaje de texto: Quiero el noventero now. Si no, un Sorong Award. Palabra pop al 10-01: Quiero el noventero now. Quiere ponerse las pilas. Necesita arrancar una nueva semana.、Wow. Con aire renovado. Se viene el ajite. ¿Y usted ya llamó para arengar su lugar de vivencia? ¿Ya llamó para decirme de dónde me está escuchando? o o Yo tampoco no lo puedo creer. Bueno, bueno, chau, chau. Después te llamo. p e r d ó n e n ¿qué anda? n、oh, estoy con unos problemas realmente importantísimos. Algo realmente loco. ¿Qué pasó? Estaba hablando con mi costurera. ¿Con su costurera? ¿Tiene una costurera personal? Soy un hombre de mucha plata, o sea, estaba hablando con mi costurera y la muy, muy, muy irresponsable perdió el hilo de la conversación. No,、oh, señor. ど o ぞどうぞどうぞ o うぞどうぞどうぞどうぞどうぞ do i どう e どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ do ぞどう e どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど s ぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ otro día vi en San Isidro un local que tenía. Soy guillermo, bartero. Me juro, decía palo borracho. ¿Qué tiene que ver el palo borracho con eso, querés? Basta de bifurcar las cosas, Basta, la bifurcada.、Sí. No, no, no, no. Yo no te la puedo creer. ¿Qué pasó ahora?、Oh, tengo un amigo que se llama Omar, que es ferretero.、Ajá. Y. Está re loco, le falta un tornillo.、Sí, por Dios. Por Dios. Por, por Dios. <risa> メスクラ e スメスメスメスメスメスメスメスメス1スメスメスメスメスメスメスメス o スメスメスメスメスメスメスメスメスメスメススメススメスメスメスメスメスメスメスメスメスメスメスメスメスメ Todavía estoy tratando de hacer el pasito para atrás, nunca me salió. <risa> Billy j i n i n Billy j i n i n Billy j i n i n Billy j i n i n Billy j i n i n e l l y Jing, b n g Billy Billy j i j i j i Argentina lo andaba necesitando un país entero. ¿Te parece? Vamos. Saludamos a Maradona por su número 50 cumpleaños. Now. Hago rápidamente un focus group para saber si la gente quiere noventero. Sí, noventero now. Atención, corre riesgo el noventero en nuestro programa. No. Los mensajes de texto no, llegaron tres. No, v e n o Yo les dije: mientras que no hablo, no meto mensaje de texto. Me dijeron: Vos h a c e esto. Bueno, listo. Entonces la gente ahora no quiere más novendero. No sé qué le pasa. Sí, no quiere. e ¿Está b o r r e r o Lo cambio. ¿Lo pongo sí o no? Tú no tienes t ú no tienes tal mal. Lo hierbaste. Ahí está. Rápidamente el directo 4535-4204, bloque n n o v e t 9 o s í bloque n o v e n t o n o w Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido s h o w ¿Quién es? Magali. ¿De dónde? De b Urlingan. Hola, m a g a c ó m o estás? Bien, vos. Bien, tres últimos números, así te pongo en el, en el sorteo: 544. 544, te puedes llevar la remera, te pregunto: 90SI, 90NOW. 90SI. Soy g u i l l e r n o señor. Gracias.、No, Hay que escuchar Noventero. Soy g u i l l e r o No, no. Hola, buenas noches. b i e n v e n i d a Bienvenido a Yo. ¿Quién es? Hola, Claudito. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Nati. ¿De dónde? De acá, de Valvanera. Quiero mandarle un beso grande a todos los chicos del chat. A mi marido, ah, Carlos. Ah, ah, ah. ¿Saludó? Espera, espera un segundito. Chicos, le quiere n mandar un saludo a su maridito. Pollerudo. Bien merecido. Sí, y bien merecido que tiene. Que usa, Debe usar tanga, ¿no? De Pollerudo. p o l e r u d o ¿Lava los platos, señora? Sí, lava los platos, ¿eh? Sí. sí. Muy parece muy bien.、Eh, no, ¿Tres no, no, últimos bien. números de documento? Es el 938. ¿Y para usted? d n n o v e t 9 o sí o v e now? t n o n n o v e t 9 o sí. <risa> Yo creo que no va a ganar el n o v e No t sale, señor, tiene flash.、Eh, sí. <risa> Estoy en todo, Dios mío. s e i i e z Hola, buenas noches. Ah, ah, ah, se、ah, cortó, se、yeah, cortó.、Yeah. Sí, no. Ese vale con lo que sigue. No, no, no vale. Vale, vale, vale.、No. vale, vale. Toco el aire. Vale, vale,、no、te toco. vale. vale, vale, vale. 45354204. Hola, buenas noches. Bienvenida. Bienvenido al show. ¿Quién es? Hola, te habla Marcelo de José de Paz. Hola, Marcelo, querido. ¿Cómo te va? Bien, vos. Tres últimos números de documento, por favor. Uno, dos, tres. Para usted, noventeros sí, n o v e n t e r o no. n、no? o、no、v e n t e r o sí. Yo no sé si esto es un gaste o qué. Están todos acá despiertos en el, en el directo hoy. ¿Qué、yeah. pasó?、Ah, ¿Noventero no. sí o no, noventero、sí, now? Sí, sí. No. Sí. No. Sí. No, sí, no, sí, no. No, sí no. Por Dios. Billy Jean. Hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenido al show. ¿Quién es? Hola, Carlito de Caramata. Hola, querido. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo es eso de pollerudo? Yo no dije nada, papá. ¿De quién? <risa> Yo no dije nada. Me, ya me tiraron el pollerudo tres veces, cuatro veces. No sé, ya perdí la cuenta. Bueno. Está bien. Tres últimos números de documento. 857. Bien, para u s t e d Noventero sí, noventero now. w ¿Cómo? Vos qué decís. Señor, le está preguntando a usted. Por Dios, chicos, apoyen un poco lo que estamos haciendo. Buah, dale, n o m e n t e r o s así. Tick, tick, tick, tick, tick, t i t c k t c k i t c k t c k i t c k t c k i t c k t c k i tick, tick, tick, t i c tick, t t O sea, entrada.、Claro. Si a mí se me ocurre hacer en castellano un tema que se llame Ticket y diciendo toda la canción Ticket, ticket, ticket, ticket. <tipos> ticket". Me va a llamar la Comisión Argentina de Cantautores <tipos> y me va a pisar la cabeza. ¿Eh? Caramelos blandos. Muy bien. Bloque noventeros. Bloque noventeros. Bloque noventeros. Bloque noventeros. b Check it to r i d e Hola, buenas noches. Bienvenida. Bienvenida al show. ¿Quién es? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? <risa> Pilar. Hola, Pili. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, loca Linda? <risa> linda, linda. Bueno, escúcheme. ¿Usted también me va a tratar de gordito, sí o no? No. no. Bueno, escúcheme tres últimos números de documento, vamos. 001. Bien, en noventero sí, noventero no. Noventero sí. La... Ah, media como, ¿no? La nota que estaba medio <risa> entonada, e l a así. Estaba beodismo. ¿no? Yeah. <risa> <risa> <risa> Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenida al show. ¿Quién es? Mariano. ¿De dónde? Lugano. Tres últimos números de documento. No, Para usted, el noventero debería ir o lo sacamos, erradicamos el noventero de este programa.、Eh, no, no, no, lo erradicamos. El noventero. Lo sacamos. Sí, sí. No lo ponemos más. No lo ponemos más. ¿Qué ponemos?、Y、lo que estamos escuchando ahora. Soy g e r m Ateno. Abrazo enorme, querido, gracias. No, eso es para otra hora. No, nos claro, otro, nosotros nos dejan poner remixes.、Eh, hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenido a show. ¿Quién es? Hola, Claudito. ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Adrián de Urlinga. Tres últimos números de documento. s 907. Sí, díganme para usted. ¿El noventero sí, n o v e no? t e r now no. v e e n t r Opa, no o opa, opa. ¿Se revierte? No, no, señor. No le vamos a hacer caso a dos gatos, no, como、no, río. Se está revirtiendo el tema del noventero Parece que el noventero Si querés, te la r i m o n o s o y Guillermo! ¡Noooo, señor! ¡Cheque tu rider! ¡Cheque tu rider! Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido al Shoco, a q u i n tengo el gusto. Buenas noches, delirante. ¡Hola! Antonio del Pancho Caliente, como siempre, haciendo n o s <risa>、ah, compañía. ¡Hola, sudito! Tengo un hambre, Antonio. Decí que estás lejos, porque si no te mandaría que me mandes un par de panchos. Mira, te voy a contar algo. ¿Qué?、Papá. El que te está hablando. Sí, el día 4 de noviembre. Sí. Cumple 63 años. Pero, per, perdón, perdón. Pero. Pero hay fiesta. Escúchame. Sí. Todos los que vengan al negocio. Para, para, para. Estamos hablando, la gente que. Nosotros tenemos los vouchers de Antonio. Sí, Antonio claro, es el dueño del、exacto. Pancho Caliente, que es un amor.、Eh, trae, margen no, de los vouchers. Sí. Todos los que vengan al Pancho Caliente a partir de las 8 de la noche, el día 4 de noviembre. Sí. Y digan que escuchan Pom DJ. Sí. No pagan. No me jodan. No. no. <risa> no, Repita la、leo. parte. Sí. Sí, sí. Repita esa parte entonces, ¿cómo es? Todos los que vengan al Pancho Caliente el día 4 de noviembre, a partir de las 8 de la noche. Espere, espere, espere, espere. ¿Dónde queda el Pancho Caliente? Lope de Vega, 3510. Lope de Vega y General Paz. Me parece muy bien. ¿Qué pasa entonces si yo voy a Lope de Vega y General Paz? Entro al Pancho Caliente Iván Antonio, querido, soy escucha de Pop DJ. ¿Qué pasa? No pagas nada. ¡Sí! sí. Impresionante. Impresionante. Verdad, Se... una, pregu... sí. una cosa más. ¿Qué?、Ve? Como cumplo 63, ¿Apa? vos estás hablando de noventeros. ¿Por qué no sesenteros? Y Tendríamos que hacer un sesentero cualquier、sí. momento. Se viene. Un abrazo para todos. Enorme abrazo para nuestro amigo. Se dieron、no、cuenta la onda que tiene, ¿no? Muy b u e n o Es excelente. fuera de joda viste lo que dijo gratis yo arranco corte 10 de la mañana me quedo ahí le pego todo el día señor después de las 8 no q u é hace u dice? 9 de la mañana antes que llegue él me digo a la señora hola q u é tal el otro día voy hablando con la señora digo la señora c ó m o le va señora de antonio y me dice vos s o s el loco que grita la noche no es mi hermano tengo un hermano es mágico No, no hacemos el n o v entonces lo lamento. Se les terminó lo que se le da. Qué bueno, señor. ¿Viste cómo es? a l e s a n d e r e c h o a l e s a n d i r e c t a m e n t e vamos con lo que le gusta a la gente. No, por Dios, eso no. A e c e que le gusta entender lo que le cantan. Wow. Voy a hacer todos los temas ahora que estamos tocando en castellano. Chick to w r i g h t Sería. Ticket para pagar, ticket para pagar, pagar, pagar, para, pagar viajar. para viajar, ticket para viajar, viajar, viajar. O sea, boleto de bondi, señor. Boleto de bondi. Bondi, bondi.、Oh, bondi, bondi, bondi. Bondi, bondi bondi.、Oh, bondi, bondi. Bondi, bondi. Oh, bondi, bondi, bondi. Qué lindo es el bondi. Es el Bondi, el Bondi, Bondi, Bondi, señor. Bondi, Bondi, Bondi, qué lindo es el Bondi. Me lleva a donde quiero, y o vengo y voy. En Bondi, Bondi, Bondi. Está bueno. De Luca Pasanoventero me dicen en el chat. A ver. Bondi, el Bondi, Bondi, Bondi. El Bondi, Bondi, Bondi. bondi, bondi. El、eh, agua. Hola, buenas noches, bienvenida, b i e n v e n i d o al show. ¿Quién es? Hola, buenas noches, Marcelo de Seiza. Bien, Marcelo, ¿cuántos años tiene usted? 37. ¿Eh? eh 37, lo dijo claro.、Eh, ¿Tres últimos números de documento? 113. Bien. ¿Para usted el noventero debería ir o erradicarse definitivamente de este programa? No, el noventero sí. Muy bien. Uno más. Ok. Nico que saca foto parece el reportero de. <risa> De Las estrellas, señor. Sí, superlíe, superlíe. Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido al show. ¿Quién Hola, es? María u d i t o ¿Quién es? Fabián de Avellaneda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Fabián de Avellaneda, lo dijo. Marcelo, está medio sordo, destapate, tiene un tapón de cera, algo tiene. Perdió, perdió. ¿Eres último número de documento, señor Marcelo? Cuatro... ¿Cómo? <risa> no. <risa> Fabián. Fabián, señor Marcelo, dije. Sí. Bueno. Eh, sí. Eh, ¿Cuatro? <risa> ¿Perdón? ¿Cuatro? e s á n i o c u á n t o ¡Hombre, risa! Perdón, perdón, ¿cuánto? <risa> ¡El bondi, bondi, bondi! ¡El bondi, bondi, bondi! ¡El bondi, bondi, bondi! ¡Señor! Sí, señor. ¿Qué? ¿Cuánto? ¡Ja, ja, ja! a El Bambi, Bambi, Bambi. Señor. Sí, señor.、Eh, Espera un poquito, por favor. Tome, tome, tome así. Toma. Va, espere, espere, espere, espere. Le voy a preguntar. ¿Cuánto? ¿Está bien? Sí, sí, sí, todo bien, sí, sí, todo tranquilo. Está tan. Todo... Le pido, por favor, los tres últimos números de documento. ¡Pah! El bandí, bandí, bandí. El bandí, bandí, bandí, bandí. Bueno, basta, señor, por favor. Si está viudo, no llame este programa. Discúlpeme, caballero, pero、sí. me i m n o el viudo fue usted. No, ¡Oh, señor. Señor, ¿usted está escuchando el programa? Sí. Toco el aire y no lo toco. Toco el aire no lo toco. Mirá, soy el único conductor de radio que hace esto, ¿verdad? Manoseo a los oyentes. Mira, mira, mira. Toma, toma, toma, toma. Ahí va. Guarda, guarda como diría n l locutor. ¿eh? Epa. Epa. Bueno, basta, señor. Tres últimos números que cuento, va. ¿De vuelta? Sí. 4, 6, 7. Muy bien. Para usted, noventero sí o noventero un sorongo estrepitoso. World in the night, in the face, in the night. Noventero sí. Ahí va, ahí va. Todo s junto sí. s Ahí va, ahí va. Todo s junto sí. Ahí va, ahí va. Suben al taxi para llegar rápido a destino. Escuchando el pop DJ. Los que salen a trabajar y encuentran todas las avenidas cortadas. Sí, sí. Los que andan en bici con motor. Pite. La botellita para que haga ruido. Perdón. Yo le ponía una, una, una, como es, una bombucha. Pite, los que pisan el agua, se mojan todo y están bajo la lluvia. p i te. Te t e gustaron.、Ah, sí. Agite los que salen desabrigados y、si、los abogados de la chica. m e r o q u San Luis. ¿sí? Capitán Sarmiento. v ¿sí? i l l a de Lina. q ¿sí? i l m e s ¿sí? San Juan. ¿sí? Mar del Plata. Agite ¿sí? Pergamino. Villa Mercedes, San Luis. u l a m l a m Moreno. Sí. Me van a i r a Palomar. Uf, estamos mejor, estamos mucho mejor. Estás escuchando el noventero, powered by Claudio Telu. El noventero. ストピートピートピトピ La música ¡Ruge en este autódromo! Sí, dice. Y más ácidos. Soy Vanessa de Méganos. Besos. Hola, caramelo duro. Sí, el blanco desgasta más los dientes. Ceci de Burlingame. h s t o se llama 101. Qué mazo este, ¿eh? De Lucator, saludos a todo el equipo. Caramelo duro, Wally. Hola, supremo monstruo de la consola. Dice un abrazo a David, que se nos va mañana. Último programa de David Rodríguez.、So, uh. Encuentra regalos. なぜ単位 l 人生を o えようなぜ単位の人生を変えようなぜ単位の人生を変えようなぜ単位の人生を変えようなぜ単位の人生を変えよう Que me invita a su casa, directamente no voy. Pero tiene que entrar con un m a t a d o Mucha chica que pide el Facebook Ay,、no. de usted. Yo no sé si usted quiere mandar su Facebook al aire. No, es David Rodríguez. Sí, no. No, es es Facebook.com.debbie、sí, no. sí, no. Rodríguez. Para ¿no? quien me pregunta, ¿sí? Jamás lo d i r í a al aire. ¿Por o u é voy a decir que es David Rodríguez? Sí, no, soy yo. Escuchen esto. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Flor, estoy sin la PC,、Ahí. pero como siempre haciéndoles el aguante desde Olivos. Aguante la gente del chat, me pone supremo. Hoy comí、Juan. suprema de pollo. Me sentía, me estaba comiendo una parte mía, s u p r e m o Hola Claudito, soy Diego, el tachero de tu Zainco Caramelo. Sí. Pero es duro o blando, blando o duro. Blando duro. Duro o blando. d u r o Blando, duro, duro, duro, duro. Blando, duro. h a c i é n d o t e l aguante de Santiago del Estero, como siempre, de Lucaito, el primavera 2010, con el Pop p y j a y s e sí, de Burlingame. Che, aguante los caramelos duros, e d dice De Lucas, cabeza de Playmobil, m e pone por acá. Soy Luis de Avellaneda. Che, aflojen con la buena onda. Dice que no me puedo dormir y mañana trabajo temprano. Ja, ja, ja, soy Juanjo de Moreno, s e ñ o r vaya sin dormir. Señor, la idea es que los sábados hay que ir sin dormir al trabajo. A ver, escucho a f o p p y J c h e Para un segundo que no sintonizo bien, por a Ahí está. A ver qué está haciendo la izquierda y la derecha. Pará. Ahí está. comerla? Ya está, me cansé.、No. Se terminó. Ahí va. Ahí va. Voy a cargar el arma. ¡No! Sí, sí, sí. sí. ¿Es, sí. ¡Es una nena! Me cansé. No. Ahora van a aprender. r vamos, Vamos todos. ¡Vamos, Claudito! con mi esposo Hugo y queremos que no me entero nada. 11. Hola, soy Pame de Lomas. Si al fin vuelvo a escuchar el pop DJ.、Bueno. Hola, Claudito. Soy Andrés de la tablada. Quiero el noventero. Saludos a Perry, me dice por acá. Muy bueno, el programa Che. Saludos a Grande, a todos los que trabajan ahí con respecto a los caramelos. Me quedo con los palitos de la selva. Soy Aldana de San Pedro. Mirás a, mira, a Aldana. e de San Pedro que viene a Buenos Aires, mínimo, tiene que traer, sí o sí, una e n s a i m a d a Opa, opa, opa. Quiero el n o v e n t e r o now, Javier, soy.、Uh, de d e s t e e p o á Hola, soy Harley del chat, caramelo duro. Sí, dentista, now, pone por acá. Check, check, Pop d j Más gente que se comunica con nosotros y el Focus Group de esta noche dice: caramelo blando o caramelo duro. Soy Hugo de San Justo, los estamos escuchando, como siempre. Hola, d e Lucator, soy María Laura. Está Deo, está Marcos, de Guardia en la Clínica La Rioja. Nos encanta el programa. a Hola, gente linda, soy la m o r o q u í a de Mar del Plata. Dice, che, me encantan los caramelos duros y amo este programa. Hola, soy Guillermo de Luján, caramelos duros. Aguanten los remixes de t e Lucator, vamos. Gente pop DJ firme como todos los fines de semana. Quiero esa remera tranquilo. Ya. c o n z a de Avellaneda. Palabra pop al 10-11. Hoy caramelo blando, caramelo duro, duro, blando, blando, duro, duro, blando, blando, blando, duro. Hola, mi nombre es Marina.、Sí. Bueno, chicos, gracias por todo lo que hacen. Aguadar todas las noches, me voy a a costar feliz. Y obviamente, que haya medio duro, sí. Bueno, gracias, Clau, por todo lo que haces. Un besito desde Avellaneda y aguante Avellaneda. Besos. Vamos, Avellaneda. Hola, mi nombre es Marina. Marina, Marina, Marina. Opa, opa, opa. Que no puedo cantar ahora. Jajaja. <risa> 32 minutos de la una, señoras y señores, se pasó el programa volando. Increíble. Arrancamos el fin de semana oficial. Este es el Pop DJ. Estamos en www.popdj.tk, nuestro site oficial, nuestro sitio, donde u s t e d nos buscan e la net. c o n t á a l o a tu abuela, c o n t á a l o a tu abuelo. o Wow, wow, wow. w、wow. a dónde? Señor, por favor. ¿Dónde qué, boludo? Es el tema, señor. Todos juntos, va. ¡Temazo! j Con los amigos de Pop DJ, con los amigos que siempre evocan lo mejor de una época. Eso para todos, excelentísimo el programa. Aguante c a p o de Luca. Opa, opa, opa. Un par de ensaimadas, discúlpenme que estaba haciendo el programa. a e n s a i m a d a dije, Marcelo, tenés un problema, un tapón, algo tenés. s ¿Eh? No escuchás bien la recalcada, m á s w e l c o m i a m t h i s is not e l w a l e to the party! ¡This is not New York! k pop, pop, pop, pop, DJ! ¡Go! En Uriarti, Nicaragua, regalando las calcos oficiales del Pop DJ. Están las calcos VIP para llevarse la pegada. Acá estoy. ¿A dónde que no te veo, eh? ¿A dónde estás, a ver? Acá estoy. h í e s t ahí está. Palabra Pop al 10-01. Seguimos con el Focus Group. Vamos rápidamente a tomar el directo. Toto. Toto, topo. To. Directo está que explota porque la gente quiere llevarse la remera oficial del Pop DJ. No se pueden quejar del noventero que les hice. No, no, no. No, no, no. Don, don, don, n o n o no. c o m b o son. don. Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido al show. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí, Jorge de Padua. Hola, Jorge querido, ¿cómo te va? Bien, vos. Bien, dame los tres últimos números de documento, por favor. 523. Bien, para usted. Caramelo blando, sí. Caramelo blando, un sorongo n o Blando. Caramelo blando. Quedó, quedó ahí, ¿no? Quedó、sí. como pensando, boyando.、Sí. mandamos un abrazo. Día... ¿Sí? ¿Usted ya se está poniendo a la campera ya se.? No, e que estaba tirando el piso. No, no, ¿no? La gente r e y y tú u v después nos reta, ¿eh?、Sí. Este es el Focus Group de la noche. Hola, buenas noches, bienvenida, b i e n v e n i d o al show con quien d e c o n gusto.、Eh, Rocío, detrás radio. Hola, Rocío, ¿de dónde? De t r á s radio. ¿Dónde es tras radio? Monte Grande. Ah, Monte Grande, exacto.、No, yo pensé que estaba atrás mío, m i h i j o atrás de la radio, señor, por d i o a yo estoy mirando a ustedes por la、ah, compu. Por la compu.、Wow. ¿Eh? Mira, te saludo. ¿Qué、sí, sí, pasó vos? Te saludo, te saludo, te saludo, te saludo. Dale. Ahí está, ahí está. El que, el que habla. Es el s e que habla, el que habla. <risa> Listo, dale. Quedamos así. Tres últimos números d o c u m e n t o Eh, 068. Bien, para usted,、este? caramelo blando. s í caramelo blando, no. <risa> Obviamente q u é duro. Ay, Dios mío. <risa> tengo, tengo un Robert que quiere estacionar escuchando la radio y haciendo señales. Va a pegarle a atrás delante un desastre, Robert.、Ahí. Hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenido al show. Con quién tengo el gusto. Hola, Claudito. ¿Quién es? Adrián. ¿De dónde? ¿Cómo? Desde el viso. Muy bien, perfecto. Tres últimos números de documento. 866. ¿Y para usted, duro o blando? Carmela hablando, Guarda, señor. Miren, está el límite acá y lo estamos rozando. Guarda, tenga cuidado, señor. Este programa es para toda la familia, señor. La s barbaridad e se s escucha n en otro lugar. En la, en la parte oculta, el pop DJ. Sí, eso.、Sí. 45-35-4204. ¿Sí quién es? Hola Claudito. ¿Con quién tengo el gusto? Adrián. ¿De dónde? b u r l i n g a m Tres últimos números. 907. ¿Vos ya llamaste? Duro. ¿Pero llamaste? Duro. ¿Y cuál es la gracia de llamar de vuelta? <risa>、ah, muy boludo. Ni、ah, ah, siquiera s a l i m o a decir sí, llamé,、ah, s o los e s e l que... chiste otra vez, por Dios. Sí, sí, sí, baje, baje el retorno que está al aire. ¡Hola, hola Claudito! ¡Máquina! ¿Qué? No, por ahora soy un ser humano. Me gustaría ser una máquina, así no me moriría nunca. Pero bueno, escúcheme los tres últimos números de documento, por favor. 274, lo he i s t o Para usted, ¿caramelo duro o caramelo blando? Caramelo duro, amor. Y noventero a f u l m a n o r a <risa> o í m e ¿Te imaginas que en una fiesta no me va a venir a saludar, por ejemplo, este 907, pues le meto un cachetazo no,、claro. meto, ah, directamente, así, pa,、claro. en la nuca. Sí, claro. 45354204. Agradezco a la gente de Revista TKM que me hizo llegar una hermosa agenda. Las revistas de Jonas Brothers y la Revista TKM que me acercaron. También me acercaron unos perfumitos muy, pero muy lindos que, obviamente. Se lo llevé a mis hijas con mucho gusto. Gracias a la gente de Revista t e c a m e en serio. Muchas gracias. Se portan muy, pero muy bien con todos nosotros. Señoras y señores, yo no sé. Para un segundo.、Eh, a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿con hola, quién tengo el gusto? Hola, ¿con el Gustavo? s、sí, i g o con el bloque noventero o lo corto, señor? No, ¿sigo con el noventero? Sí, sí. ¿Estás seguro? Obviamente que sí. Muy bien. ¿Para usted, caramelo blando o caramelo duro? Caramelo duro. Un abrazo. Ya. Ya. Muchas gracias. Toto. ¿Quién e pichinín? No, Toto. Toto. Toto África, se llama el tema. Escucha, escucha, escucha, escucha. Pará. Toto Chito. ¿A quién le dicen Toto en la casa?、Yo、tengo un primo que le decían Toto. ¿Por? No sé, Se、oh. llama Gastón y le dicen Toto. Oiga. ¿Qué tiene que ver? Yo ¿no? tengo otro Gastón, pero dicen Coco. Ni por d o n q u é que ver? Bienvenida, u e noches, n a s b bienvenido yo. ¿Quién es? Claudia. ¿De dónde? De i s i e r o c a s、eh, a r a v a Tres últimos números de documento. Claudia, por favor, se lo pido. 681. ¿Para usted, caramelo blando o caramelo duro? Caramelo duro. ¿Qué、ah, hace, hace un programa、ah, electrónico poniendo esto, no?、Ah. Para que vean que hago lo que quiero con la música. Si es una nena. De la película.、Vatican. Muy bien. Muchacho que veía que los m a n i q u í l e s hablaban. ¡Soy Guillermo,、no, señor! <risa> ¡Por Dios! ¡Loco, loco! ¡Mirante! <risa> hay un meloso que le gusta. Hay, hay dos ahí atrás.、Eh. Hay dos que, dos que están arrancando、Casi、que ya que se están, abrazan. Estaban bailando lento, señor Rodrigo. En Japón, la versión original. Grande en Japón.、Sí. ¿Por qué no tomó chiquitolina? No, no. señor. <risa> Hola, señor Tachero. Me gustan las luces azules, ¿eh? Ojo de ángel se le llama a esas luces. <risa> opa, opa, opa. Hola, de Luca,、sí. maestro. maestro. Por supuesto que caramelos blandos. Yeah. Muy bien, muy bien. 45354204. Hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Yo, ¿quién es? Hola, habla Sergio. ¿De dónde? e Monte Grande. Tres últimos números de documento, por favor. 417. Para usted,、eh, caramelo blando, sí, caramelo blando, un s o r o n g o w o r d Eh, caramelo duro, sí. <risa> escucha este, escucha el que viene. Escucha, escucha. Chito. ¿Se puede hacer Megamix con todo? Sí, sí, sí. acá se van apretando t o d o ¿no? sí. Acá se apagaron cuatro luces. Nos dijeron que la luz del estudio mayor no se apague, está apagada.、Sí. Están abrazándose. Chicos, por favor, chicos. Basta, chicos. Basta, chicos. Hola, señora, ¿cómo le va? Hola. Hola. Basta, señora, deja apretar, por Dios. Hola. Ford, sí. Estaba en un baile. No. El baile de escolar, ¿no? Sí, Cuando sí, era sí. chico. Sí. Y él dijo: Ahora se a p a g a n las luces, se acerca a la compañerita Sencín, y se le empieza decimos, a chamuchar. No, No, no. no. Ahora, estaba a c e r c a d o h a c i a la compañerita, iba a entrarle al c h a m u y o、sí. y se prendía la luz. ¿Y qué decía Ricardo Ford? ¡No! ¿Mamá?、Oh, ¡No, no, no! Es que Ricardo Ford, cuando era chico, escribía muchas cartas, era de escribir.、Ah, sí. Y、sí. le, le escribió una、no. cartita a un,、uh, a, a un compañerito porque lo quería mucho.、Ah, ¿sí? Porque quería ser su mejor amiguito.、Ah. Y se lo descubrió su mamá. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Mamá! Sí, claro. d e v o l v é m e l a le dijo.、Claro. El compañerito anda por toda la televisión sí,、no sí, gusta, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es uno rubio de pelo、sí. m e d i o largo. Ricardo Ford tiene problemas de calzoncillo, ¿sabía? s Ah, sí. sí no s a b í a p o r q u e viste que los s l i p、no, eh, cuando vienen sin la, la partecita que contiene, Ajá, que absorbe,、yeah. no se sabe si la parte de delante o la parte de atrás. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Él sale apurado de la mañana y se los pone. Y Después、sí. se da cuenta que lo tiene al revés. ¿Sabe s qué dice ¿Qué cuando dice? se da cuenta? ¡Mamá! a h e s t Porque va a la panadería. Sí. Lo, lo, los martes a primera hora. Sí. Pero claro, el tipo llega 20 minutos tarde y se llevaron todas las flautitas.、Ah. Entonces, dame un kilo de flautitas y no hay más. No. ¿Sabe qué dice? ¿Qué dice? ¡Mamá! Basta, chicos. Ricardo es un tipo muy. Un tipo, digamos, muy dado. ¿Entendés?、Ajá. Sí, juega a la escalera. ¡Mamá! Basta, chicos. Está <risa> <No>, bien. <risa> Y Montegrande, que cumpleaños el domingo. Caramelo duro, media hora, sí, me pone por acá. Me encanta el caramelo media hora. El otro día fui al abogado a charlar un rato. Este es e los pilombos de la vida. Y, y el tipo tenía、eh, caramelos media hora. Y yo estaba así. <risa> Terminamos a de hablar del、sí, e s c u c h o que quiero. Espera un s e g n o comía otro. <risa> mi señora no, me miraba como diciendo flaco, por e o Y de golpe me fui, ¿me entendés? Me hice chiquitito, como en Ratatouille. <risa> me volví al patio de la casa de mi abuela, sí, Dios, que le afanaba Dios, del monedero los, los、sí. caramelos media hora. Qué、no, no, rico. Escucha, escucha. Soy Mica. Aguante el noventero, excelente el programa. Soy Romy de Treleu, dice: Quiero la remera now. Les hacemos el aguante desde la Patagonia. Es rico comerse un corderito patagónico, por Dios. ¿Está mal? Tengo hambre, señor. Pero es rico. Sí,、claro. Soy Maxi de La Rioja, quiero una remera, aguante el Pop DJ, s o los unos grosos, supremos. Hola, soy Leandro de Pilar, aguante el noventero, excelente del programa. Programa, por Dios, soy Cristian. Escuchando estos temazos, por Dios, a full caramelo duro. Sí, estoy cumpliendo años. Che vení, soplame la velita. No, ¡No! por Dios, señor, por favor. Este tema se llama Tarzan Boy. Te juro, por Dios, que habla de Tarzan en el medio、sí. de la selva. Si yo llego a hacer un tema que Tarzan hable en el medio de la selva,、ah, me mata.、Ah. Night to night. coleccionar, para grabar, para llevarse. en la memoria de todo el mundo. <risa> Esto es inexceso. Su cantante se mató por Kylie Minogue. ¿Qué e r i o Por、Sex? eso fue, n o sabía. Siempre、sí, me quedó la duda. Kylie <risa> Minogue es un tremendo、no, catflying. En serio, ¿eh? Pero sí, sí. Mire, mire que hay gente, opa, mujeres opa. en el mundo, ¿eh?、No, vale. sí. ¿Eh? Está bueno.、Sí, sí. no no ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h a t a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h l h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h p h ¡Ah! ¡Ah! h a n a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h e h ¡Ah! ¡Ah Faltan seis minutos y él ya está aquí en la radio rompiendo las t a r l i p e s de hace media no, hora. No. Me toquetea, se pone perfumes baratos. <risa>、uh, hoy, hoy, hoy me puse una, Un, una fragancia alternativa. <risa> no se sé、si、dice trucho, Claudio, no se sé、si、dice barato.、No. Fragancia alternativa. 15 mangos. No, 25. No, va, pero me la regalaron s <risa> í ¿Sí? ¿Y qué le dijo? No, fui a hacer una nota hace un, unos meses a una p e f u m e r í a Me dijo, te metí a un regalito y te me dio 5 o 6 en una bolsita. Te va a traer algo de, traiga, de esas、señor. notas, por ejemplo. Uno, aunque sea. La fragancia exótica. No, que no, compa de las que no comparte、usa. nada a usted.、Pero、a usted le trajeron del k m todos los perfumes. todo A mí no me dejó nada. Bueno,、no, no, Le trajeron la revista. Ahí ah, a él no,、sí, no la había visto. Los perfumes los mangué, pero me los mangué. No la había visto, no la había visto. Bueno, no llore, no llore. Le dijeron todo, sí. Ah, ¿viste? Me、sí, sí, dejaron la agenda, ahora no sé. ¿En、ah, serio? Sí, para que escriba todo lo que tenés que hacer. No, vos sabés que se lo voy a regalar. Es para la nena. Sí. A mi sobrina, se、sí. l y a r e a l s El especial de Jonas. ¿En serio? Sí. Buenísimo. ¿Le gusta Jonas Broder? s s t a i e m p r e manda la TKM. ¿Qué te gusta softball, más? ¿Jonas b r o t h e r o Hannah Montana?、Yeah. Eh. h a n n a Montana es、eh, no, en, nena y、eh, Jonas b r o t h e r s varones. No, me gusta más que Jonas b r o t h e r s Jonas b r o t h e r sí. A mí me gusta más high school musical. ¿Viste, cuando、ah, me mires、ah, a los ojos. Uy,、oh, oh, oh, la sol. <risa> s、sí. A mí me gusta duro. No, para no. Para chumar. No porque, no, porque dura más. Al caramelo. Si, ¿De qué estamos hablando? No, claro, señor. Por Dios. Se entra diciendo esa guarangada. No, pero no. es que, es que preguntó durante dos horas en el programa. t r e s horas. Sí, sí. tres horas. Desde、sí. que empezó. ¿Ya me lo quiere cortar usted? Que... Lo escucho desde yo que, que empezó. Pensé que a usted le gustaba más el palito de la selva. No, yo lo escucho. Una pregunta. Sí. No, guarda ¿escuché, guarda. escuché el aire y yo un mensaje para David. Sí. Ahí e、yeah. s á a、ah. ah, c l a r o eh! No, yo、no, me vi en el auto manejando. en mi auto. Escuchó un mensaje para David. David, desacatadito, no te vayas. n o o o o o Desacatadito, no, no te vayas. Escuchó、no. vaya. un mensaje medio raro. Para sí,、David. la gente no quiere que se vaya, pero、no、él, él dice que la tele le está comiendo mucho tiempo、claro. y quiere un poco de tiempo para él. Entonces se va. ¿Ya empezó la tele? Sí, ya empezó. Ya está i z q u i e d a Empezó sí, este mes,、todo. ya arrancó, le p i e a n a e s t á r haciendo el aguante. Toda、eh? la semana. ¿Hacen? Bueno, pero. Sí, sí, sí. Barriendo el piso.、Sí. Yo trabajé entré un año trabajando. Ustedes que son dos de televisión, la Ay, tele es come coco. Mira, yo trabajé un año en Video Match. Sí. En el 2003. Era del que mantenía la. a s í e s t o d o yo tiraba los papelitos. Diga la, parte, diga la parte que cuando dio vuelta el letrero lo echaron a la miércoles.、Ah, diga, no, no, no me echaron, no me echaron. Yo le, enseñé, le, sí, le、no. tiraba los papelitos a Tineri en la cabeza, viste, arriba.、Sí. no es una máquina.、Ah, Subo, ¿no、usted, dos dolobos tirándole los papelitos arriba de ti. Dios, Dios. Sí, eso así al principio. Con Seba Fernández Lanús, que le mandó no el h o n o r a o El otro día nos encontramos y nos empezamos a contar todas las anécdotas. Perdón,、ah. perdón. En el currículum q u o n e t i d o r de p a p e l o s en la cabeza. No, porque. s e o r No, c u i d d o s Producción en video mal, porque yo、sí. trabajé haciendo eso. Después, al mes, me pusieron a producir la cámara oculta La Gran Venganza.、Sí. Después,、eh, le, le tenía el cartelito a Marcelo en el vivo.、Oiga. Un día se lo t u v e al revés y me dijo e l aire: Echando la voz, dame vuelta el cartelito. ¡No! ¡No! ¡Buenas noches, América! a o Me、echaron por eso. Es que él mandó a decirlo. Lo que、no. pasa es que la gente así grosa no. No, es bueno tener i como jefe. ¿eh? Sí. A mí sí. me dijeron que. t r a radio era su radio. Yo también. Y armamos ¿también? la radio que tuvo él durante un par de meses, después、pues、no la quiso más y la tiró la miércoles.、Sí. Bueno, y entonces. No, nada, así es, tiraba los papelitos. Bueno, Menos pero... mal que tiraba papelito s era otra cosa, ¿no? No, yo、no, no. asistía no. a los invitados que llegaban. A mí、sí. me dijeron que lo echaron porque le tiró mal los papelitos. Así s a b e s qué hacía? El Top Forry. ¿El Top Forry? ¿Te a c u e r d e Saso? Un, el top va a i musical. l s l n e ñ o r e s en Argentina llega el Cordobés, el hombre que hizo el cambio radical. Viene de Córdoba, exactamente. Nunca trajo un perfume. Él es el único, el que se va a quedar con ustedes a partir de este momento. o papalitos! ¡Sí! ¡Hasta las s h a s t a las seis de la mañana! ¿Cómo Grita, ¿no? ¿Viste? Mi、sí. papá decía siempre, ¿cómo grita, Tineo? l ¿Cómo grita? Sí, no, no, no, no, no le gustaba que gritaba. Pero mucho Pero es característico de él. Igual, claro, es que ella es.、Cuando、¡Ocho! c u a n d o Marcelo no grita, ¿algo está pasando <risa> atrás? ¿O no?、Uh, ¿Qué sé yo? Cuando dice, participante número o c h o Cuando dice, participante número ocho! o vamos. Es como que el, el rating no está dando, ¿no? Nada.、No, pues. Cuénteme esas cosas. El n u e v o e s e c r e t o es un 9. Siempre en el momento más. ¡Gran Ciel、sí, Alfano! ¿Sí? Vamos a la pausa y te manda la pausa. Sí, sí, sí. Me gusta cuando.、Eh, la parte que más me gusta es cuando tiene que decir comerciales.、Ah, ¿Viste? Qué? Viste que dice: señores, está muy triste hoy, se va del bailando y te dice: y ahora te podés comprar el nuevo Fullsmile. Cúlmines cuando más sale la publicidad. Me gusta esa parte, me, me ¿Te gusta.、Sí. Vamos a hacer el pase cuando estoy por venir. ¿sus? Señores, ya llega. Ahí va, ahí va, ahí va. Señores, llega el Córdobés, la trasnoche delirante. El delirio nocturno, el hombre que la tiene más larga que t o d o No, Digo, la, la, la cabellera. Siempre le gusta venir y hacernos mate. Y ahí viene el momento en que, si su suegra es una joya, tenemos el alajero. ¡No! Fábrica de ataúdes de a u t o n e r o ¡No! Vale, vale! Señoras y señores, porque usted lo pedía, porque la gente quería que nos retiremos en horario. La autoridad de la radio nos dijo: si no se van a las dos, los echamos. Es la p a s n o s í s e Un minuto. Ya nos vamos la, la temperatura en 12 <risa> grados. Cuando le d e s i m o a mí que no me gusta gritar,、porque、le agradecemos al hijo. Ah, Bárbamos, qué su esta y no, no, no, no, no, a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, i o no, no, no, no, no, no, no, n no, no, no, no, no, no, no, n l no, no, no, no, no, n s no, no, no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, d o no, no, no, no, no, no, o sea, no, <risa> Lili, <hay> <risa> Lili, es <risa> no, no, <risa> no, <risa> <risa> decir, no, no, no, no, no, n no, o no, no, no, no, o no, no, no, no, n no, no, no, no, no, Le quiero agradecer también la presencia hoy en exclusiva nuestro programa para Nico de Baradero. Y hoy, siendo su anteúltimo programa, San Pedro, señor. ¿Y qué dije? San Pedro. Agárrame esta. ¡No! Se está por ir del programa. Lo Está expulsando la audiencia. No es el Cordobés delirio que está aquí al lado, amigo. Como tufo, me parece que hoy me abandonó el. Me doy cuenta,、eh, tengo un poquito como. Soy varón, bueno, es... Señoras y、si、señores, se va mañana el último programa, lo puede venir a saludar él. Se llama Fideo Rodríguez. Nunca se cierran los gates. Estoy eliminado, ya que está e l i m i n a d o señores y señores, de esta ronda del bailando. Y c a v o t a c i ó n cerrada. Se... La, la votación cerrada. a r g e n t i n a a v o t a c i n a よろしくお願いします。 s a b í a que estamos primero vos y yo? ¿Sí? Sí, señor. A... Me, me pone muy contento cuando me dice esas cosas. Yo, yo vengo y le t r a i g o buenas noticias. Sí, es siempre, solamente buenas noticias. La gente ¿Qué quiere, Claudito? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Qué quiere? quiere? Me estás choreando la, la claro, lapicera, ¿qué、si、quiere? Me la,、ah, me la pedí, que... señor. Gracias, mi amor. Ahí está, perfecto. Señoras y señores. Ah, no, perdón. Nos vamos,、eh, nos despedimos. Gracias a todos. La remera, t r a n q u i l o Se la va a llevar mediante el SMS una persona. ¿Sí? ¿Quién? Dejad de hacer el pantomimo ese, dale. c a l o r por Dios. Daniela de Bragado.、Sí. No, Daniela Bragado, perdón.、Eh, terminación de DNI 539. Sonaba Moro. Ganadora oficial de la remera Tranquilo. ¿Por q u e le preguntamos cuál quieres? ¿La guau o la tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. tranquilo. Se quedan con el ralirio durante toda la madrugada hasta las seis exactamente. Quiero decirles a todos que el Pop DJ sigue haciendo ruido. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo? Aún estando fuera del aire. Pasaditas, las dos de la mañana en tu ciudad. 101 c i t o s 2 grados 4 al actual en Buenos Aires, 89 es el porcentaje de la humedad. ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Lirio, hasta las 6 estoy con ustedes.、Y、en esta hora les voy a presentar a Quinn, a Phil Collins, a Maná, a los Beach Boys, a Tom Jones y muchos artistas más. Pero para empezar la hora, Bill Mill con Jennifer Warnes. Tuve el mejor momento de mi vida en Pop Radio. Pop Radio, uno, c i n t o La vida es una fiesta. I never felt like this before, yes I swear.